Prontos aquí ya recibiendo a Plinio Arruda Sampaio Jr., que anda por San Pablo, eh, como siempre, con toda la amabilidad de compartir con nosotros información y análisis. Buen día, Plinio. Buen día, Ángeles. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, Plinio, tema tenemos eh, casi que obligado cada semana, ¿no? Empezar por hablar de, de Bolsonaro. Sí. No, para, esta fue una semana muy interesante aquí en Brasil, como veremos. Pero para entenderla, yo creo que es necesario, como punto de partida, comprender la conspiración de los diputados contra el pueblo, con dos leyes. Una que ya habíamos discutido la semana pasada, que los diputados pusieron el nombre de eh, proyecto de me, me, me, menta constitucional... de la blindaje, y pero en realidad es la PEC de la blindaje de los diputados contra cualquier tipo de investigación criminal. Esto ya lo discutimos la semana pasada. Esta es una primera ley que sorprendió a la gente. Bueno, y esto vino con una segunda, que era una reacción de los diputados de la ultraderecha para pedir la amnistía de Bolsonaro que acabía, acaba de ser eh, condenado. Bueno, esto eh, resultó en una reacción de la opinión pública muy, muy vigorosa, muy fuerte, y con un llamado de los artistas, Chico Buarque, sí. Caetano Veloso y Gilberto Gil, son los principales, pero no, pero casi todos los artistas mayores fueron, ...para una convocación... ...de una manifestación... ...y esto fue encampado... ...por la Gigi Globo... ...que divulgó... bueno ...y resulta que esta convocatoria... ...despertó la gente... ...que estaba indignada... ...y la semana fue... ...fue, fue sorprendida... ...no el fin de semana... ...con manifestaciones... en casi en, en, ...por todo Brasil... ...en todas las capitales... ...y en varias otras ciudades... ...incluso en el exterior... contra lo que llamamos de eh, pequi, de la, del blindaje de los bandidos, y contra la amnistía. Y esto yo creo que es, representa un cambio importante en la conyuntura política brasileña. Sí. Nos acordábamos cuando veíamos las imágenes, lo comentamos acá, cuando vimos las imágenes de la cantidad de gente en la calle, en esta movilización, lo que vos decías, no que has dicho acá, Esta, la situación de Brasil no se arregla institucionalmente, se precisa a la gente en la calle Exactamente ¿no? las manifestaciones fueron gigantes, Ángeles eh, aquí en Brasil, en São Paulo y en Río la, la USP la Universidad de São Paulo avalió que habían más o menos 45, 50 mil personas que representa la, el mismo cálculo que hicieron de la manifestación de los bolsonaristas el 7 de septiembre con la bandera americana. Pero la verdad es que hay diferencias fuertes entre las dos manifestaciones, entre las cuales que las manifestaciones del, del último domingo no fueron solamente en Sao Paulo y Río. En Salvador fue gigantesca, enorme, en Recife fue gigante. Entonces hubo manifestaciones por todo el por todos los lados segundo, ella no fue convocada por gobernadores por partidos ella tuvo un resultado una convocatoria más o menos difusa, espontánea claro que los artistas convocan, pero no convocan en este, en este grado la gente no fue en realidad por los artistas la gente fue porque estaba con la garganta queriendo gritar contra la conspiración, contra el pueblo Entonces, es un, hay una movilización de, de, que yo voy a llamar del bloque cívico, del bloque antigolpista, que estaba muy quieto, muy parado, Entonces, y hay una pauta clara. La pauta es, no hay cheque blanco a los diputados para que hagan lo que quieran y no sean investigados, y dos, no... a la amnistía los golpistas lo que significa lo que recordaste Ángeles, que la decisión del Supremo como que recibió una legitimación del pueblo y esto los diputados son muy sensibles porque rápidamente ya el Senado dijo no, no dejaremos pasar esta ley del blindaje de los bandidos y el diputado que estaba encargado de, de hacer la relatoría de la amnistía de Bolsonaro, ya rápidamente dijo, no, mira, pero Bolsonaro va a tener que cumplir pena, yo voy a ser, la, nito, la ultraderecha no va a quedar satisfecha con mi relatório, o sea, ya retrocedieron. Entonces hay, hay un cambio, hay una movilización, claro que es solo un comienzo, pero a 12 años que este sector de la población estaba adormecido, no se manifestaba. Y esto tiene a ver con la gran decepción con el PT, pero este es un otro asunto. El hecho es que se movieron y esto es una novedad en la política brasileña. Hmm. Plinio, te saludo. Eh, eh, tiene que ver también esto, con, con como vos decías ahora, con, con todo el proceso de la del proyecto de amnistiar a Bolsonaro y a los, y a los que estuvieron involucrados junto a él. Era el intento de... Eh, de golpe de estado, ¿no? Eh, a nivel parlamentario, ¿qué, qué se puede esperar más allá de lo que nos comentaba recién, eh, que pueda surgir en los próximos días en torno a este tema. Un buen día Emiliano, mira lo, lo que yo los diputados brasileños son muy sensibles a las calles y tienen pánico de las calles, Ajá. porque para que hagan las grandes negociatas es importante que el pueblo esté totalmente adormecido. Entonces, la avaliación que yo tengo es que esto sí tendrá un fuerte impacto sobre el parlamento ¿no? y sobre la política brasileña. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en el último periodo? ¿Quién manda en Brasil? Es lo que nosotros aquí llamamos Centrão. Centrão son los diputados fisiológicos de derecha. Son ellos que tienen la mayoría de los parlamentarios. Sí. Entonces, ellos... mandan y a veces mandan con Bolsonaro y a veces van a un poquito a la izquierda y mandan con Lula. En el último periodo, este bloque político estaba saliendo de Lula, que está en el gobierno, porque imaginan que, que el, imaginaban que el gobierno no, no sería reelecto y ya se estaban deslocando hacia la derecha. Entonces estaban haciendo la misma composición que hicieron con Lula, pero para el otro lado. Sí. Y... Buscando, digamos, eh, eh, digamos sacar en la ultraderecha más extremada, la familia Bolsonaro. Entonces, esta era la movimentación. daría Darían algún premio de consolación a Bolsonaro, pero harían, haría, uh, harían un arreglo por la derecha. Bueno, con la movimentación de las calles, yo creo que esta movi eh, es, esto va a ser repensado. ¿No? no sé cómo van a definir pero yo estoy seguro que ya no se atreverán a ser tan descarados y tan digamos contra el pueblo como en el último periodo, entonces yo creo que eh, es, un, es una novedad no eh, además estas manifestaciones eh, además de bloquear la PEC del blindaje de los bandidos y la amnistía de legitimar la acción del Supremo Tribunal, uh -huh. también da al, al PT un discurso. Porque aquí en San Pablo la manifestación tu, uh, llevó una bandera gigante de Brasil para contrastar con la bandera gigante que los bolsonaristas llevaron en el Día de la Patria de los Estados Unidos. Y esto da a Lula el dis el discurso eh, eh, nacional, no, la defensa de la soberanía nacional, entonces en la en la izquierda del orden aquí se apropia de esto y también se apropió de la lucha contra los diputados corruptos, porque esto quedó en la mano de la derecha, entonces y Lula ya aprovechó esto en su primera manifestación después de las de las manifestaciones, no, en su discurso en la ONU, ya Lula vino medio que revitalizado más vigoroso y, y además como ya mencioné eh, esto muestra que hay una movilización ¿no? del bloque digamos democrático mm -hmm. todavía concentrado básicamente en las clases medias en las organi organizaciones eh, sindicales y movimientos sociales más organizados todavía no llegó en el grueso del pueblo pero ya es una manifestación importante y la derecha yo creo que va a reaccionar. Para, digamos, dificultar todavía más la situación de la derecha, la verdad es que el fiasco de Milley en Argentina y las dificultades enormes de Trump en Estados Unidos también quiebran un poco el ímpeto derechista aquí. Entonces, claro. no creo que, que la derecha esté en un buen momento aquí en Brasil. Bueno, Plinio, más allá de, de eso, y por supuesto que en estas horas está todo lo que está ocurriendo, venimos eh, abordándolo acá en la radio, lo que está ocurriendo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que a Lula le tocó eh, abrir eh, eh, la parte de los discursos y que, bueno, ha dejado... varias declaraciones allí importantes, ¿no? que han ocupado las las portadas de los principales medios internacionales. Sí, la, la asamblea eh, la, la apertura de la asamblea eh, de la ONU funciona un poquito como una especie de vitrine, donde los jefes de estado van dan el recado para afuera, pero sobre todo hablan para adentro, ¿no? Porque esto es muy repercutido dentro de Brasil. Y nosotros vimos Lula en su modelo de exportación, pero en su sintonía de reelección, porque en realidad él hace un discurso que yo creo que será el discurso de su reelección, o sea, es la persona que de eh, experiente, mm. de buen negociador, sensato, equilibrado, que defiende la soberanía, la democracia y las relaciones internacionales dentro del liberalismo que él llama de multipolar y multilateral. Entonces, este es el módulo que vimos de, de, de Lula. Es un módulo que genera gran entusiasmo en sectores del pechismo que esperan una especie de giro a la izquierda de Bolsa, de, de Lula. No va a ocurrir. no Esto es una operación retórica Y hay una distancia enorme entre la retórica de Lula y la acción del gobierno de Lula. ¿No? Y dice un gran filósofo alemán que el criterio de la verdad es la práctica. Bueno, y entonces hay contradicciones. Por ejemplo, muy saludable que Lula haya condenado de manera muy fuerte el genocidio del Estado de Israel contra los palestinos. Pero la verdad es que el gobierno de Lula tiene relaciones comerciales, diplomáticas, con el genocida y Gracias. no considera la posibilidad de romper estas relaciones, incluso de venta de armas. No Es muy saludable que Lula tenga, se, se tenga presentado como un defensor del medio ambiente, pero la verdad es que su gobierno... sancionó lo que yo, nosotros llamamos aquí del proyecto de ley de la devastación que libera totalmente la entrada del capital en la Amazonía y li, in, empujó Petrobras para hacer extracción de petróleo en la fosa de, de la Amazonía. Es saludable que Lula eh, condene los países ricos por no financiar la transición energética. Pero aquí en Brasil, el Ministerio del Medio Ambiente, el IBAMA, que es el que cuida de la reglamentación ambiental, mm. la FUNAI, que es la, el, el instituto que cuida de, la, de las naciones indígenas, en fin, no tienen plata, ninguna, están en completa penuria. Entonces, es defensable que Lula se proponga como un defensor de la soberanía nacional Pero esto es contradictorio con una política económica, con un modelo económico, cuyo objetivo último es eh, hacer la especialización regresiva en la división internacional del trabajo. Entonces, hay muchas contradicciones, Emiliano. Y solo una nota, es interesante que al mismo tiempo que Lula hablaba en las Naciones Unidas, su ministro de la economía Fernando Haddad hablaba en una conferencia de, de un banco grande aquí que se llama BTG con los financiistas ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo se llama dijiste? ¿cómo se llama dijiste? BTG es un banco que se llama BTG Ahí está. De, de un hombre que se llama André Esteves. Eh, que incluso ya fue preso porque es un banco conturbado, muy grande, pero que está metido en todo que es negociado. Y entonces, mientras Lula hablaba para el trabajo y metía su módulo reelección, Haddad articulaba con los, con el gran capital, la agenda de las elecciones. Y la agenda es básicamente dar a Mejorar la austeridad fiscal, ¿no? hacer las reformas que faltan para dar eh, coherencia a su política de Estado mínimo. Entonces hay que ver siempre las cosas en su conjunto porque ellas así quedan más próximas de la realidad total. Plinio, en estos minutos finales nos propones también abordar un tema que lo venimos manejando contigo eh, ya hace un tiempo eh, y, y tiene que ver con las eh, regulaciones de la tasa de interés en, eh, por parte del Banco Central de Brasil que eh, decidió mantenerla en un 15% anual. Sí, esto nada más para mantener la, la actualización de la situación económica sí. aquí, ¿no? Eh, eh, El Banco Central mantiene la tasa de interés en 15% al año, que es la tasa básica de interés, que nosotros llamamos aquí de SELIC. Es la, la segunda mayor tasa de interés real del mundo. no? El interés real queda más o menos en 8%. Y es extraño que haya hecho esto porque... Brasil, porque el Estados Unidos, el Banco Central americano, disminuyó su tasa de interés y señalizó que va a disminuir la tasa de interés. Lo que quiere decir que el diferencial entre la tasa americana y la tasa brasileña se amplió. Además, la inflación en Brasil está cayendo ¿no? y el nivel de desempleo está bajo, pero ya con señal que puede aumentar. Entonces se esperaba una disminución, no cayó. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere demostrar de manera total su fidelidad al gran capital. Y el gran capital pide garantía total eh, de, de, de que, su, sus, eh, su, que, que la deuda pública será bien remunerada. Entonces, este es interesante porque muestra el rigor de la política económica neoliberal de Lula. Está bien. Me parece un buen título o una buena orientación para todos nosotros lo que decías de, el, de cómo interpretar el discurso de Lula eh, en Naciones Unidas. Digo, lo que nos queda para estos días, ¿no? Porque vos fíjate que si uno mira... las coberturas de lo que está sucediendo en la Asamblea General de Naciones Unidas ponen como dos puntas, como dos polos. Uno es Trump y el otro es Lula. Incluso publican mm. una foto de Trump como mirando medio de costado a Lula y escuchando el discurso que está haciendo. Eh, algunas preocupaciones de los bolsonaristas porque dicen, esto, hay un guiño de Trump a Lula y cosas por el estilo. Pero eh, me parece que... Por un lado, mantener ese título que vos dabas, el, el modo en que se hizo este discurso fue en modo campaña, eh, y lo otro, lo que realmente después se va a firmar y, y va a salir de estas reuniones y encuentros y cruces, ¿no? Porque hoy vi, por lo menos en algunos diarios de Brasil, que Lula le puede ofrecer minerales críticos eh, en negociaciones con Donald Trump a las empresas que están con las Big Techs y todo esto, ¿no? O sea, que hay que ver después en blanco y negro qué es lo que queda. Sin duda alguna, ¿no, Ángeles? Porque primero es interesante ver el discurso de Lula y de Trump juntos sí. en las Naciones Unidas, porque los dos dicen, las Naciones Unidas están en una gran crisis, lo que es verdad, ¿no? Sería imposible, no, la crisis de la ONU es parte de la crisis de la falencia del orden económico internacional. Trump dice, nosotros, Trump, no como representante de los Estados Unidos, que son el principal pilar de las Naciones Unidas, va y dice, bueno, esto ya no sirve para nada. Y, y Lula también criticó mucho las Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que pide Lula en el contenido real de su discurso? Él pide una globalización multipolar y, y multilateral. O sea, él cree que es posible tener una globalización neoliberal que sea democrática y eh, que defenda la soberanía de los países y que ataque el problema del medio ambiente y ataque el problema social. Es una cuadratura del círculo. Esto es absolutamente imposible. Entonces es interesante porque Lula en realidad... ¿qué quiere poner en el lugar de la ONU que existe? una ONU fantasía que, que no tiene base real ninguna para existir y Trump quiere poner nada o sea, poner el reino del más fuerte porque aunque esté en decadencia los Estados Unidos continúan los más fuertes entonces esto da una dimensión primero de, de la talla del problema mundial en que estamos ¿no? Bueno y aquí para Brasil, él hace los dos discursos, para el pueblo mm. se mete como un gran estadista pero da el recado para el capital no se asusten yo estoy con el neoliberalismo apenas yo quiero que este neoliberalismo sea multilateral para que yo pueda hacer negocios con todos los parceros mm. pero también en paralelo llama a los americanos Y ofrece todo, porque esta es la política de Lula, de negociar dentro de los parámetros de la fuerza. Él no no desafía el status quo, él trabaja dentro del status quo. Como los americanos cambiaron el consenso de Washington, ahora no es más multilateral, Lula se adapta y él... Y esto a boca pequeña corre aquí en Brasil, ¿no? Mm. entre la gente, los economistas que trabajan en el gobierno, que siempre las conversas acaban eh, saliendo, filtrando. ¿eh? En realidad Lula le va a ofrecer, usted Trump, ¿qué quiere? ¿Quiere tierras raras? ¿Quiere inversiones de Big Data en Brasil? ¿Qué, ¿Qué quiere? Nosotros le damos. O sea, no tiene, no tiene que pelear, pida y se lo damos. Esta es la situación real, Ángeles. Y por supuesto que da para seguirlo analizando, Plinio, y, y también ver qué otras repercusiones hay, eh, porque por supuesto se dan, más allá de los discursos de la ONU, y lo hemos visto nosotros particularmente siguiendo lo que hace la delegación de Uruguay, otros espacios ¿no? en los que también hay declaraciones, Eh, que son importantes de tener en cuenta y analizar otros espacios conversatorios y entrevistas que sean en el marco de esta, de esta cumbre, así que bueno habrá mucho para analizar y la semana que viene estaremos por supuesto que el tema Bolsonaro va a seguir sobre la mesa, ¿no? Yo creo que sí porque el tema Bolsonaro eh, es en realidad el tema elección 2026 ¿no? hoy día su hijo Eduardo que es un diputado que se autoexilió en Estados Unidos sí. y que conspira día y noche contra Brasil, dijo que si Bolsonaro no es candidato porque está preso, él es candidato, que es una manera de... de porque él está siendo ahora investigado por la justicia por atentar contra la soberanía. Y es una manera de, de decir que él está siendo... Eh, investigado porque en realidad es candidato y no quieren que él sea candidato. Entonces la ultraderecha va a continuar conspirando contra el Estado de Derecho porque, porque esta es su, digamos, movimentación a nivel nacional e internacional. Plinio, como siempre, el agradecimiento y eh, la saludo y nos encontramos la semana que viene. Emiliano, siempre un gusto hablar con Radio Centenario hasta el miércoles que viene abrazo chao, grande, hasta, Buen hasta día la próxima chau para... chau